Si alguien le pidiera que definiera la Iglesia, la definiría usted como un edificio o como personas. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera el papel de la Iglesia y cómo el número cada vez más reducido de púlpitos que enseñan la Biblia están influyendo negativamente a la salud espiritual de nuestro país y de nuestro mundo. El Dr. Jeremiah nos presenta a cada uno de nosotros el reto.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 Esta es una lección muy importante para mí porque me he dedicado a la iglesia cristiana. He sido pastor ya por más de 40 años. La iglesia ha sido toda mi vida. Y después de mi matrimonio y mi familia, la iglesia ha sido mi prioridad. Me encanta hablar en cuanto a la iglesia. Me encanta leer sobre ella. Me encanta enseñar sobre ella. Y ha sido para mí muy emocionante ver cómo Dios continúa usando a la iglesia cristiana, incluso... en tiempos decadentes cuando hay un alejamiento tan marcado de Dios. Pero tengo la bendición de estar en una iglesia en donde las personas se concentran en la palabra de Dios, se concentran en la evangelización y las misiones. A ratos parece ser demasiado bueno para ser, ¿verdad? A veces alzo la vista y digo, Señor, Tú has guardado lo mejor para lo último y para mí. Me entusiasma todo esto. Pero... También siento un fuerte peso porque muchas iglesias que empezaron como faros de luz en sus comunidades están prácticamente cerradas al evangelio, cerradas a la palabra de Dios y no ejercen ninguna influencia en la cultura. La idea de ser sal y luz ya no es parte de su agenda. Si no podemos restaurar la vitalidad de nuestras iglesias, no podremos ver un avivamiento en nuestra nación o en nuestro mundo. No podremos invertir la degradación de la cultura, así que escucha con atención mientras enseñamos el día de hoy. Estamos hablando de cómo son las cosas cuando a la iglesia cristiana se le considera irrelevante. Continuaremos con este estudio en unos momentos. Hay demasiadas cosas que giran a nuestro alrededor estos días. Todos estos asuntos culturales son simplemente motivos de conversación junto al bebedero en donde trabajamos, en el estacionamiento cuando salimos de nuestro lugar de trabajo y en nuestra conversación, la gente está haciendo estas preguntas. ¿Qué le está sucediendo a nuestra cultura? Pienso que tenemos algunas de las respuestas. Pienso que hemos hecho buena investigación, pero sobre todo, le señalaremos a las Sagradas Escrituras y cómo nosotros como cristianos podemos mantener una posición firme en medio de la degradación de nuestra cultura actual. Ahora, queremos terminar lo que empezamos ayer y hablar acerca de la iglesia cristiana. En el libro impreso hallará un cuadro maravilloso de una iglesia que fue pintado por Van Gogh. Una de las cosas que hemos tratado de incluir en este libro son algunos de los cuadros y tablas conforme hablamos del mensaje. El cuadro de Van Gogh Muestra una iglesia que no tiene puertas. La gente que está dentro no tiene interés en lo que sucede afuera y la gente que está afuera no puede entrar. Es un cuadro de la irrelevancia de la iglesia en nuestra cultura actual. Este cuadro aparece en efecto en el libro. Y vamos a hablar al respecto y vamos a hablar sobre este tema en todo este mensaje porque de eso se trata. Dediquémonos a nuestro estudio. es de esperarse que los encuestados no vayan a decir cosas buenas respecto a los cristianos que defienden una opinión estrecha de la moralidad. No deberían preocuparnos esas críticas. Si estamos haciendo lo correcto y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, no vamos a ser populares. Pero haremos bien en tomar en serio algunas cosas de la iglesia para poder ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Ahora bien, cuando leo en la historia cómo se describía la iglesia cristiana en los primeros años, y esto No es solamente un buen relato de años idos, es simplemente remontarnos a los primeros días de la iglesia cristiana. Es evidente que ellos estaban ejerciendo un impacto en su cultura de la cual se habían alejado. Rodney Starr, erudito moderno, que ha escrito extensamente en cuanto al cristianismo inicial y moderno, dice esto en cuanto a la pertinencia de la iglesia en sus primeros años. Escuchen con atención. El cristianismo Revitalizó la vida en las ciudades grecoromanas, proveyendo nuevas normas y nuevas clases de relaciones personales sociales capaces de hacerle frente a muchos de los problemas urgentes, a las ciudades que rebosaban de indigentes y pobres. El cristianismo ofreció amor tanto como esperanza. A las ciudades llenas de recién llegados y forasteros, el cristianismo ofreció una base inmediata para pertinencia. A las ciudades llenas de huérfanos y viudas, el cristianismo proveyó un nuevo y amplio sentido de familia. A las ciudades destrozadas por la violencia y conflicto étnicos, el cristianismo ofreció una nueva base para solidaridad social. Y a las ciudades que sufrían epidemias, incendios y terremotos, el cristianismo ofreció servicios efectivos de atención médica, porque lo que trajeron no fue simplemente un movimiento urbano, sino una nueva cultura capaz de hacer más tolerable la vida en las ciudades greco-romanas. En otras palabras, el cristianismo al principio era un ministerio de sal y luz que produjo una gigantesca diferencia de transformación dondequiera que se hallaba. Si uno iba a alguna ciudad y ahí había algo que se pareciera a civilización o algo parecido a una buena voluntad, al observar alrededor normalmente uno acababa hallando una iglesia, un grupo de cristianos. Nosotros también vemos esto en la actualidad. Hemos oído misioneros que nos cuentan sus experiencias al haber ido a un cierto lugar en donde el pueblo no tenía su idioma por escrito. No había Biblia y la cultura era primitiva. De hecho, tan primitiva que incluso se comían unos a otros. Eran caníbales. Así que un matrimonio de misioneros llegó. Se dedicó a aprender el idioma, a memorizar los sonidos y luego a tratar de ponerlos por escrito. Algunas veces tuvieron que producir un nuevo alfabeto. Luego tradujeron primero porciones del Nuevo Testamento, luego el Nuevo Testamento entero. Recuerde que lo que estaban haciendo era escribir el Nuevo Testamento en un idioma que no tenía forma escrita antes de que ellos llegaran. Luego enseñaron el Nuevo Testamento. Los nativos empezaron a entender el Evangelio y a convertirse a Cristo, en donde no había habido cultura. en donde no había habido cultura cívica, en donde no había habido un idioma en forma escrita, de repente las iglesias cristianas empezaron a aparecer por todas partes. Ahora, cuando se llega a esta región, es como llegar a un pueblo que muestra interés, cuidado, y hay medicina, esperanza y consagración. La iglesia de Jesucristo es lo que determinó la diferencia. Esta experiencia se repite en muchos lugares, En todos los continentes en donde el Evangelio determina la diferencia, y amigos y amigas, se supone que el Evangelio debe determinar una diferencia donde quiera que va. James Russell Lowell fue un abogado educado en Harvard que se ganó su lugar en la historia estadounidense como crítico social. Un día estaba en un banquete en donde los asistentes estaban destrozando al cristianismo, criticando al cristianismo y especialmente esfuerzos misioneros como el que acabo de describir. Entonces, Este abogado se puso de pie y dijo lo siguiente, reto cualquier escéptico que busque un terreno de unos 20 kilómetros cuadrados en algún lugar de este planeta, en donde pueda vivir en paz, seguridad y decencia, en donde se honre a la mujer, en donde se respete la infancia y la vejez, en donde pueda educar a sus hijos y a donde el Evangelio de Jesucristo no haya llegado primero para preparar el camino. Si puede hallar tal lugar, entonces le animaría a que migre allá y ahí programe su incredulidad. Damas y caballeros, el Evangelio no simplemente cambia los corazones de manera imperceptible. Cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas y empieza a cambiar nuestras familias y luego cambia nuestra cultura. El Evangelio de Jesucristo es el agente más poderoso, más transformador del mundo. La iglesia es la portadora del Evangelio. Cuando ponemos en práctica el Evangelio a la manera en que la palabra de Dios nos dice que lo pongamos en práctica, determinamos una diferencia en nuestra vida. comunidad. Desafortunadamente, el cristianismo bíblico ya no es lo que se predica en todo púlpito estos días. Como resultado, nuestra nación está perdiendo su rumbo espiritual y se debe, en no pequeña parte, al hecho de que la iglesia cristiana ha perdido su rumbo. Estoy convencido que, según marchan las iglesias, así marcha la nación. Y por eso, Es muy importante que periódicamente hagamos una pausa y nos preguntemos nosotros mismos quiénes somos y para hacer qué estamos aquí. ¿Para qué creó Dios la iglesia y qué es lo que Él espera de la iglesia? Así hemos considerado la realidad de la iglesia. hemos determinado la pertinencia de la iglesia y quiero concluir con la definición del papel de la iglesia cristiana. Voy a hacerlo de manera rápida y en forma resumida porque pienso que hay valor en ver todo esto de manera breve y recordar que aunque la iglesia de cierta manera es una organización muy compleja, sus valores y propósitos básicos, su ADN, es muy pero muy sencillo y tal vez nosotros tropezamos por su sencillez. Voy a empezar haciendo esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Eso tal vez le sorprenda a muchos porque muy rara vez lo oyen, pero nosotros como iglesias estamos aquí primordialmente, primaria y primordialmente para dar gloria al Dios Todopoderoso. Nadie sabe en realidad cuando un constructor o arquitecto decidió por primera vez poner una aguja encima de un templo. Sabemos que esta práctica se remonta como a unos... 1,400 años. En la ciudad de Huntsville, Alabama, junto al hospital en donde me operaron las rodillas, hay una iglesia con una aguja que dicen que es la más alta del mundo, con unos 60 metros de altura. En esa iglesia hay un letrero que habla de la importancia de la aguja, y dice, Una aguja apunta al cielo. Por las calles de la ciudad, por los valles y los lagos, por los campos anchos y amplios, la aguja declara Cristo. La imagen es que en esa ciudad, el más elevado entre los edificios y estructuras de todo el pueblo es la aguja de esa iglesia, que es como un dedo que señala derecho al cielo y dice, todo es por Cristo, todo es por Cristo. Hay otro detalle en cuanto a una aguja que deben saber. Una aguja se vuelve más pequeña conforme se acerca al cielo, que es lo que sucede a todos conforme nos acercamos al Señor Jesucristo. Mientras más nos acercamos a Jesucristo, más nos damos cuenta de lo maravilloso que es que Él cuide a alguien como yo. Así que cada vez que uno ve una aguja en un templo, debe recordar que la lección de la aguja es que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Siempre me han encantado las agujas en los templos. No estaba seguro del por qué, pero ahora lo sé. Señalan hacia el cielo y dirigen el ojo hacia nuestro Salvador resucitado. Escuchen, amigos y amigas, los predicadores vienen y van, los cantos se vuelven populares y se pierden en el olvido. Las tendencias y los métodos cambian con los años. Algún personaje domina el púlpito, pero luego lo sepultan en el cementerio de la misma iglesia. Incluso la arquitectura de los templos cambia según la moda, pero a través de todos estos cambios, las agujas o campanarios han seguido siendo una tradición constante. estilo y materiales pueden cambiar, pero me siento agradecido porque esas agujas inspiradoras todavía apuntan hacia el cielo porque son recordatorios apropiados de que el propósito de la iglesia es dar gloria a Dios. Escuchen Apocalipsis 4.11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A veces he estado en algunos cultos, En algunas iglesias, y he percibido en mi espíritu que algo no andaba bien, algo no parecía bien. No estaba seguro de lo que era, pero ahora, al mirar hacia atrás y repasar algunos de esos momentos, pienso que yo no era el único que sentía eso, y era que lo que estaba teniendo lugar no estaba dando gloria a Dios. Amigos y amigas, debemos observar por ese lente todo lo que hacemos. ¿Da esto gloria al Dios que amo y sirvo? ¿Honra esto al Creador que me dio la vida y Salvador que me dio la salvación? ¿Honra esto a Dios? El propósito de la iglesia es dar honor al Señor. Cuando se lee el libro de Hechos y se considera la iglesia inicial, siempre se halla que ellos daban gloria a Dios. En segundo lugar, ¿cuál es la prioridad de la iglesia? La prioridad de la iglesia es la gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? La gran comisión... Es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios nos dejó un mensaje y ese mensaje es el evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de Cristo no son un escalón o algo mayor. Es lo máximo. Y el evangelio de Jesucristo es lo que este mundo perdido desesperadamente necesita en una época decadente. ¿Y quién proclama esas buenas nuevas? Se supone que debe proclamarlas la iglesia cristiana, es decir, los cristianos. Las personas, no los templos. Nosotros, las personas, los creyentes, debemos estar en la cultura como sal y luz y constantemente debemos estar diciéndoles a los demás que Jesucristo ha venido para pagar la pena de su pecado y que Dios los ama, que Cristo murió por ellos y que Él es el camino al cielo. Y es solo por el Evangelio que vemos el amor de Dios y su justicia. El Evangelio es para algunas personas lo más extraño que pueden oír. Y es ese Evangelio... lo que el mundo necesita. Como ya hemos ilustrado, cuando el Evangelio penetra una cultura, sin que importe en dónde esté esa cultura o lo que sea, determina la mayor diferencia, a fin de que seamos una iglesia relevante en esta cultura, debemos, primero que nada, recordar, que estamos aquí para glorificar a Dios, pero en segundo lugar, no debemos olvidar que nuestro propósito es ser un vehículo por el cual los hombres y las mujeres llegan a conocer a este Salvador que ha llegado a significar tanto para nosotros. Así que, necesitamos estar siempre realizando la evangelización, siempre debemos estar procurando alcanzar a otros, siempre debemos estar tratando de alcanzar a la comunidad con el mensaje de Jesucristo, y sí, Usar todo método creativo que podamos, pero asegurarnos de que lo que proclamamos es el Evangelio. Una de las cosas que nos confrontan en todo esto al hablar de la iglesia, como congregación de todos los creyentes, iglesia a la que pertenecemos usted y yo, es que la iglesia es una iglesia esparcida. Así que voy a decirle algo que lo va a incomodar un poco, pero permítame decírselo, las iglesias reunidas no proclaman el Evangelio. Los creyentes individuales son los que proclaman el evangelio y los creyentes individuales son los que forman la iglesia. A veces decimos, pues bien, yo voy a la iglesia y ahí predican el evangelio y proclaman el evangelio y así las personas vienen a Cristo. Y eso es verdad. Pero, por lo general, las personas vienen a Cristo primordialmente debido a que alguien les habló de manera personal en cuanto a su necesidad de Dios. Así que esta es la pregunta que nos hace sentir a todos algo incómodos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted le habló de su fe a alguna otra persona y cuánto tiempo ha pasado desde que trató de hacerlo la última vez? Como ve, no podemos ser la iglesia una iglesia relevante y de arista cortante sin la prioridad de la gran comisión. Pero esa prioridad reside en cada individuo. Cuando nos convertimos en hombres y mujeres, inflamados con el Evangelio en nuestros labios, entonces es cuando llegamos a ser la iglesia que Dios propuso que fuéramos. Y hay una cosa más. Primero hablamos de la gloria de Dios, hablamos del mensaje del Evangelio y ahora hablamos del programa de la iglesia que es el gran mandamiento. ¿Sabían que hay una gran comisión y que hay un gran mandamiento? El gran mandamiento se halla en Mateo 22:37, en donde leemos, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y más adelante, amarás a tu prójimo como a ti mismo». La Biblia nos dice que debemos ser hombres y mujeres de compasión para todos los que nos rodean. Y permítame dejar esto bien claro, no simplemente a los creyentes, sino a toda persona. Personas de toda clase y variedad que Dios creó debemos ser el mensaje del amor de Dios a la comunidad. ¿Sabían que cuando se nos critica, los que critican a la iglesia a menudo nos critican por nuestra incorrección? Pueden criticarnos por el hecho de que no siempre somos tan consistentes como deberíamos serlo. Pero cuando estamos haciendo acciones de bondad y compasión a los que nos rodean, eso les cierra La boca a los críticos, no saben qué hacer con esto. Escuchen las palabras de Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, no solamente a dar gloria a Dios, y a proclamar el mensaje del Evangelio, sino amar a las personas de nuestra comunidad en el nombre de Cristo, porque el antiguo refrán lo dice bien, a la gente no le importa mucho cuánto sabes, mientras no sepan cuánto te interesas. La oportunidad preliminar para el Evangelio de Jesucristo es la oportunidad que tenemos para alcanzar con acciones de compasión y bondad a los que nos rodean. David Ferguson ha escrito un libro titulado el principio del Gran Mandamiento. Trata de Mateo 22:37. 37. Ahí incluye una serie de relatos y voy a leerles uno como conclusión para este mensaje. Este relato ilustra lo que sucede cuando el Gran Mandamiento introduce la Gran Comisión y algo maravilloso sucede. Leo textualmente, era una tibia noche en noviembre en Tustilville, Florida, y la reunión del viernes por la noche se acercaba a su conclusión. Yo estaba hablando como a un millar de pastores y personas en general reunidos para nuestra conferencia regional de capacitación de ministros. Mi texto era Romanos 12.15 Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran». Durante nuestro tiempo de adoración, experimentamos la primera parte del versículo, «regocijándonos juntos en la bondad y gracia de Dios». Luego hice énfasis en el testimonio del amor que resulta cuando compartimos nuestros dolores y desalientos unos con otros y recibimos unos de otros el comportamiento de Dios tal como instruye la Biblia. Al concluir el mensaje, instruí a todos que se volvieran a alguien que tuvieran a su lado, esposo o esposa, familiar o amigo, y le contaran un recuerdo de algún dolor personal. Podía ser un dolor pequeño o grande, según prefirieran revelar. Algo reciente o del pasado. Mientras cada individuo hablaba, el otro debía escuchar y expresar confortamiento, santo. Conforme los asistentes se contaban y consolaban unos a otros, muchos intercambiaron abrazos espontáneos, tiernos, y unas cuantas lágrimas empezaron a correr. Me escurrí de la plataforma y me fui hasta atrás de la congregación, cerca de las puertas principales, regocijándome mientras contemplaba el gozo del Padre Celestial». Mientras yo estaba ahí, observando, la puerta se abrió detrás de mí y entró un hombre. Tendría unos treinta y tantos años, de muy buena apariencia y con ropa casual. Más tarde me enteré que este hombre no era creyente, que vivía en el barrio y había salido a dar una caminata. Curioso porque el estacionamiento de la iglesia estaba lleno un viernes por la noche. Había entrado para ver qué estaba pasando. Se acercó hasta donde yo estaba y contempló el mar de gente, obviamente perplejo por lo que veía, preguntó, ¿qué están haciendo? Están consolándose unos a otros, expliqué. El hombre continuó observando a la gente mientras se contaba sus aflicciones y se abrazaban con ternura, matrimonios, solteros, familias enteras, las lágrimas afloraron a sus ojos y luego voz delató anhelo. Eso es lo que yo necesito. Percibiendo una cita divina le dije... «¿Hay cosas tensas o dolorosas que tienen lugar en su vida ahora mismo?» El hombre asintió. Explicó que su empleo en el centro espacial cercano estaba en peligro debido a los recortes. Además, acababa de atravesar la dolorosa experiencia de poner a su madre en un asilo. Casi al mismo tiempo su prometida había roto con él. Aquel joven atravesaba un mundo de dolor. Otros se reunieron alrededor de él y le expresaron el amor de Dios consolándolo. Ese inesperado derramamiento del amor de parte de personas totalmente extrañas le quitó al hombre un gran peso. Y antes de que la noche se acabara, le había entregado su vida a Jesucristo. ¿Qué vino primero, amigos y amigas? ¿El mandamiento o la comisión? El mandamiento vino primero, ¿verdad? Cuando los que nos rodean ven el amor que expresamos. Usted dice... Pues bien, pastor, es muy difícil amar a algunos de los que me rodean. Lo comprendo. Pero, como ven, esto no puede ser simplemente nuestro amor. Tiene que ser el amor de Dios por nuestros corazones. Tiene que ser Dios amándolos por medio de nosotros. Y tiene que ser lo genuino que Dios pone en nuestros corazones. Cuando les expresamos nuestro amor, nos ganamos el derecho de decirles, ¿Por qué tenemos ese amor? Es gracias al amor que Dios nos ha dado. El gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos prepara el camino para la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Crecí en un tiempo cuando de todo lo que se hablaba era de la gran comisión. En mi época solo se hablaba de eso. A decir verdad, se miraba con suspicacia el gran mandamiento como evangelio social. Tenemos que superar eso en esta generación. Si vamos a ser la iglesia cristiana en este mundo lleno de dolor, Dios tiene que ayudarnos a tener compasión por los que nos rodean y que necesitan lo que solo nosotros podemos darles. Así que, ahí las tienen. Las tres cosas que hacen a la iglesia cristiana relevante hoy no son históricamente diferentes de lo que hemos aprendido en el pasado. Es la gloria de Dios. el mensaje del evangelio y la compasión al poner en práctica el gran mandamiento. Amigos y amigas, este es el ADN de la iglesia relevante. Es sencillo, pero también es profundo. La iglesia de Jesucristo marcha sobre tres rieles, la gloria de Dios, la gran comisión y el gran mandamiento. Cuando hacemos esas cosas, esta iglesia jamás será irrelevante. Por más que el Señor se tarde o por mucho tiempo que la iglesia esté aquí, pero siempre debemos estar en guardia para que estas cosas no sean empujadas al perímetro de lo que hacemos, sino que siempre estén en el centro. No debemos permitir que las cosas del mundo nos viertan en su molde como para que las cosas que hacemos para tener una iglesia se vuelvan la iglesia. La iglesia debe siempre tener estas prioridades. Esa es mi oración, que Dios siempre nos ayude a hacer sal y luz en la comunidad en la que Él nos ha colocado. Somos criaturas que estamos bajo la responsabilidad de la gran comisión y el gran mandamiento. De eso trata este capítulo. Les recordamos que el libro y la guía de estudio también están disponibles. Para más información de cómo solicitar ambos recursos, favor de visitar nuestra página web momentodecisivo.org. Nos veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.